Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy Me encuentro acompañada de Ramiro Perdomo, ¿cómo estás Ramiro? Bienvenido Muy bien, hola Jovila, muchas gracias <ríe> No, gracias. a ti, que entre la locura de estos días pudimos concretar Obvio, y te buenísimo, aquí. de lo más rápido que concreté en estos días fue venir acá <ríe> Bueno, me, me alegra entonces muchísimo eh, Le cuento a la gente, Ramiro es actor, director de teatro y docente de teatro eh, Y para este 2023 justamente va a dar un taller de teatro en la Escuela de Actuación Álvaro Armand Hugon. Eh. que bueno Ramiro me gustaría empezar preguntándote qué es esta escuela que me cuentes un poco Por ahí la escuela de actuación Armando Gómez, bon, bueno, Armando Gómez bon es un actor conocido sí. también docente, sí. ha dirigido ¿no? este es una escuela que tiene un curso de formación de tres veces por semana, sí. ¿no? Con, con con distintas asignaturas y además da eh, brinda muchos talleres diferentes. hablábamos sí, recién de actuación sí. frente a cámara eh, de, de de profundización sí. en la actuación de dirección de estándar de, de lo que sea es muy bueno no le hace Realmente. asco ni pre no, ni no, prejuzga no. determinados <risas> aspectos cosas que muchos no, no voy a hablar mal de los demás no <risas> este yo este año me, me estoy sumando sí. a dar un taller en verano que me ofrecieron el espacio uh -huh. y y bueno y este Surgió. y le dije que sí yo que claro. sé tengo que trabajar sí, hay que seguir trabajando es, es comprensible y me imagino que de la pandemia también complicación este pero claro. bueno ahora remontar sí yo claro eh, en, en la pandemia obviamente como todos y todas las colegas eh, la parte escénica digamos uh -huh. de actuar o de dirigir o yo hago mucha puesta en escena en distintas sí. cosas espectáculo de música carnaval lo que fuera se cortó mucho trabajo sí. no y La docencia, en realidad, yo soy docente, o sea, este, estudié en el IPA también ¿Sí? para dar clases de teatro, ¿verdad? Claro. Estudié literatura para dar clases de teatro, en realidad, pero me dedico bastante a eso. Eso sostuvo un poco, pero había que dar clases de teatro, ¿vos lo sabés bien? Por Zoom, ¿verdad? Por Zoom. Había que reinventarse bastante. Uh -huh. Algunas cosas esas se sostuvieron, otros cursos se cerraron, pero obviamente que cuando se libera más pasa la pandemia... Empieza a haber una demanda de espectáculos uh -huh. escénicos O oh, una necesidad sí. también pila veces de la gente de encontrarse Que ahí lo, los talleres de teatro o, o los cursos, lo que fuere Vuelven a cobrar una fuerza nueva, ¿no? Claro, es decir, bien. gente que necesitaba socializar más uh -huh. O sea, capaz que no les interesa el teatro Pero <risa> querían ver gente no, sí, es que yo creo que es una herramienta también Es una herramienta, uh -huh. es una herramienta brutal de socialización, sí. de encuentro, de cambio de estatus, de roles, uh -huh. de de jugar con vos mismo, de sí. comunicación contigo y con el otro, ¿no? porque está todo, voy a yo, voy a llover sobremojado, es decir, todos se modificaron las relaciones, pila, uh -huh. o te relacionabas con gente durante la claro. pandemia que antes no te relacionabas tanto, pasó en muchas familias, ¿no? eso ahí el trabajo docente con muchísimos gurises y guriza Que ayuda a sacar un panorama ¿no? Uh -huh. más, más allá de que las conclusiones se sacarán dentro de 50 años Sí, totalmente ¿no? Las conclusiones reales Pero bueno, entonces justamente Como a mí me gusta tanto dar clases ¿Sí? Tanto o más que dirigir o actuar No ¿Sí? lo sé, nunca lo sé ¿Tanto ¿no? más? No, sí, tanto o más Sí, a veces Sí, ¿Sí? No, nunca sé elegir bien O wow. sea, depende del día Sí, dar clases, la docencia a mí Me fascina, ¿Tiene, es tiene maravilloso. Su, su cosa. Sí, es otra cosa. No uh -huh. es crear, no es sos un director, sos una actriz trabajando uh -huh. hacia un espectáculo que es maravilloso, ¿verdad? Actuar para mí es tocar el cielo con las manos. Sí. O sea, ahí empecé, <risas> claro, es mágico. Me fue llevando mi camino a entrar a dirigir más a e interesarme mucho en puesta en escena de espectáculos, ¿Sí? en generar movimiento y cosas en espectáculos interdisciplinarios, ¿no? Uh -huh. Distinto. Y... Paralelamente, yo siempre fui dando clases y tal, y eso genera un material. Ahí se utilizan mucho más las técnicas de actuación ¿Sí? como herramienta de crecimiento integral, claro. de conocimiento, de aprendizaje. Que después uh -huh. para mí sirve, no lo digo yo, esto lo dicen. Teórico. Lo dice gente importante y que sabe, ¿verdad?, de la didáctica sí, y la pedagogía y de lo que sé. Claro, yo lo repito porque estoy convencido claro. que sirven mucho las muchas técnicas, muchas herramientas que el teatro maneja, sí. sirven muchísimo para un crecimiento, para un aprendizaje y un desarrollo uh -huh. eh, no solo del cuerpo y de la emoción, sino intelectual también, uh -huh. que además ayuda al aprendizaje en otras áreas y asignaturas del conocimiento Concuerdo. y entonces eh, qué bueno sí, sí, sí. Qué <risas> este y eso entonces se me, ahí se me genera una necesidad de estudiarlo cada vez más y de trabajar sí. cada vez más en eso hay años que paro un poco de hacer este tanta cosa escénica teatro y todo para sí. volver a estudiar más o dedicarme más a la docencia ¿Y hay año que Está perfecto, un rápido, poco. está perfecto. Y contame, para este taller, ¿cuál es el objetivo? Hablame un poco de este taller. El objetivo es sí. eh, interactuar, Ajá. jugar, sí. eh, adquirir ciertas técnicas de actuación, eh, tratando de bajar la racionalización excesiva uh -huh. típica de estos tiempos, ¿no? Es decir, la, la educación nos lleva cada vez más a. Eh, pensar siempre desde el cuello para arriba, ¿no? Ajá. A medida que avanzamos, primaria, secundaria, universidad, cada vez más desde el cuello para arriba, el sí. resto del cuerpo se olvida. Y el cuerpo en realidad es uh -huh. inteligencia y el cuerpo es emoción. Uh -huh. La emoción aprende. Entonces por eso el título es el que piensa pierde. Un título muy peligroso. Uh -huh. Criticado a veces. Y me, etcétera, me pareció por... curioso y quería preguntarte sí. eso mismo. A ver, soy un. este. Eh, promuevo el pensamiento. Sí. ¿no? Promuevo que. La, Pensar es lo mejor que hay, razonar, estudiar, analizar, es buenísimo. Pero accionar es súper importante. Uh -huh. A veces nos quedamos en la mesa tanto pensando que no accionamos. Uh -huh. Tenemos eh, dificultades a veces para accionar con nuestro cuerpo, que significa accionar desde nuestra emocionalidad. Uh -huh. Y como la emocionalidad, también aprendimos pila en la pandemia eso, Ajá. la ocultamos bastante, sí. ¿no? O apagamos la cámara o lo que fuere, lo hacen los, los y las adolescentes. Uh -huh. Eh... Hace que provocó mucho que, eh, post pandemia, ¿no? para mí, provocó mucho que todavía la capacidad de accionar y en la comunicación con sí. otro se haga difícil. Accionar me refiero no solo a mover el cuerpo, sino me refiero a utilizar la palabra Ajá. y conversar como con sinceridad. Perfecto. El que piensa pierde es bajar un poquito la cabeza claro. y ponerse, volver a interactuar uh -huh. de un modo más descontracturado. Uh -huh. Lo cual no significa que vamos... a improvisar todo el tiempo, no a, a, sí. ju a, a jugar a la escondida y a la mancha. Porque, claro, la palabra juego siempre está... A veces hay gente que la enamora y hay gente que, que no, le pero... genera pánico, ¿no? Uh -huh. este Como si fuera a ser una paga. Yo soy de los que pienso que jugando se aprende, uh -huh. obviamente, ¿no? Y que no solo el teatro, ¿no? Creo que si sos científico, creo que juegan con... Ajá. Con cositas, ¿no? Con, sí, sí, sí. con cosas y me lo hicieron para la vacuna, ¿verdad? Juegan con cositas hasta que llegan a algo. Claro. O sea, y lo descubren, ¿no? De algún modo. Uh -huh. Esa es la invitación. Perfecto. Moverse, interactuar con vértigo e intensidad, ¿verdad? Uh -huh. Para este bajar un poco el, el pensar uh -huh. mientras estás haciendo algo. Perfecto. Dos horas para eso. Dos horas son la duración del taller. Dos horas, dos veces por semana, veces por seis semana. días. Perfecto. Y entonces eh, tenés febrero. Una pro en febrero sí. que cómo hace la gente ya preguntó ahí va esto lo traje anotado viste bien bien preparado lo traje anotado sí porque no tengo, no puedo dar mucho datos viste de cuándo de qué de horario qué día no está bien sí. esto justamente es una de las cosas este la la escuela de actuación de Armando ab, me abre las puertas etcétera y maneja toda la parte de gestión y, y toda esa parte para la cual yo soy muy poco inteligente ¿no? realmente no realmente y este y entonces eh, Laura Martinelli te va a atender con una calidad impresionante te va a dar todos los datos en el 096 Uh -huh. 438857. 096 438857. Ahí dan la información. Están las redes igual, ¿también? ¿verdad? Está por todos lados, las en redes realidad, La de ¿no? Instagram, por ejemplo, o se sí. que usar eh, mucho. Sí, está, está, o sea, a ver, llegas en Uruguay, si querés <risas> hacer el taller, llegás y si no es porque no querés. No hay excusa. No, claro, no tienes por qué mentir. Va a haber este igual un límite, obviamente un uh -huh. cupo de personas, ¿no? Hay un cupo de personas? Sí, sí, porque cuando eh, Con pocos en teatro a veces es muy difícil trabajar, sí. ¿no? Porque justamente el, este, el colectivo es sumamente importante. Sí. Ahora con muchísimos eh, la capacidad de profundizar en algún uh -huh. no en alguna experiencia, en algún aprendizaje es muy difícil. Es netamente práctico uh -huh. el taller, es experiencial, uh -huh. lo cual no quiere decir que se conceptualice constantemente, Perfecto. ¿verdad? Pero lo principal es Ropa cómoda uh -huh, y una sí. libretita al costado para anotar algo que alguien diga uh -huh. que te valga la pena. Y en cuanto, ya que estamos hablando de, de algunos, no sé, eh, pautas, requisitos, eh, edades, por ejemplo. 18 años para arriba. Perfecto. Lo único, uh -huh. sin límite de edad. ¿Y no. crees que esta variedad en edades este, es bueno para, para los grupos que se forman? Para mí sí, uh -huh. es muy importante. A ver, la separación de 18 es. Eh, es como la preestablecida se... sí. Y los, las adolescentes Tienen otro universo uh -huh. Que muchas veces los, las adultas sí. No comprenden claro. Entonces es más para protegerlos a ellos que a los adultos Totalmente. El no cruzarlos este, Yo creo mucho, sí uh -huh. En lo intergeneracional El teatro es así por naturaleza, ¿verdad? Sí. Yo voy a actuar, tengo 47 años Actúo con un pibe de 20 Actúo con una tipa de 78 uh -huh. Y tengo que ubicarme En, en, en intercambiar desde mí hacia distintos lados, claro. ¿no? Es, es, es como una base, si sí. no estamos representando cosas mentirosas, <risa> si representamos relaciones de madres e hijos, y no podemos relacionarnos con alguien que tenga o la edad de mi madre o la edad de mi hijo, claro. es, es decir, ¿de qué voy a hablar si yo todavía no lo comprendo uh -huh. en mi vida, no? Uh -huh. Se hace difícil. Y este, Pero además creo que para el aprendizaje, y sobre todo en la etapa de niñez y de, y de adolescencia, también es algo... Que, La, lo que se llama educación horizontal ¿verdad? Es decir la, el, el cruce de edades es sí. sustancial No uh -huh. es que por ser más grande sabes más Que el más chico Los saberes son distintos uh -huh. Es difícil bancar Porque obviamente que cuando la edad es homogénea sí. Tenemos capaz experiencias más comunes ¿No? Sí. Un cierto desarrollo biológico Intelectual, emocional, lo que quieras decir uh -huh. Más común Aunque es muy dudosa esta afirmación Esta sí. conclusión Pero cuando Vos tenés la capacidad de tolerar y abrirte uh -huh. a otras personas realmente más heterogéneas y te conectás, bueno, el aprendizaje, uh -huh. desde mi humilde punto de vista, va a ser más significativo. Uh -huh. no Porque puede operar un cambio en tu visión, claro. en tu estructura de pensamiento, realmente en tu movimiento, sí. realmente pues operar. Soy padre ahí, ¿no? Y Ajá. mis hijos cada vez creo más en esa frase que antes me parecía pedorra, que dice los hijos vienen para enseñarte, ¿no? ¿Sí? O sea, y, y lo que pasa es que pasa eso. Entonces, el, la edad es por eso. De verdad, hay franjas que es uh -huh. he dado talleres para niños, adolescentes ¿Sí? y adultos y han sido muy ricos, pero mucho más puntuales, ¿verdad? Uh -huh. He tenido experiencias de este tipo y hay por todos lados. ¿Sí? Este, todo depende del enfoque. Uh -huh. Como acá el enfoque es Sí jugar, sí redescubrir la interacción un tanto, sí poner herramientas y técnicas teatrales al servicio igual de la construcción escénica, ¿verdad? Uh -huh. Al servicio de la construcción de cosas que no sí. suceden y ponerlas en ficción, ¿no? Porque no, es solo, no son solo ejercicios técnicos o ejercicios lúdicos. Hay una parte de construcción creativa ¿Sí? en cada uno de los encuentros. Cada uno de los encuentros tiene como una unidad. Este, entonces ahí... es importante saber, bueno. aparte <risa> los adolescentes vienen de De, de, están saliendo del liceo, Ajá. o sea, quieren vacaciones, ¿qué a va venir un taller? Y los que ya tuvieron clase conmigo los echaría, ¿sí? entonces no. Creo Ramiro que realmente puede ser muy enriquecedor sí, esta diferencia de edades, aparte que al actor creo que lo forman las experiencias y eso lo puede traer con, eh, compartiendo con gente de un mayor edad o menor edad que el. totalmente, el, el, el, es algo que hasta para, el, para la educación secundaria o la uh -huh. educación primaria se promueve, se propone sí. desde algunas áreas de conocimiento y se hace uh -huh. en algunos lugares. este A nivel teatral es esencial, diría ¿Sí? yo. Y de hecho, bueno, por ejemplo, la IMAD eh, de hecho antes tenía un límite de edad mucho más bajo ¿Sí? y ahora lo abrió y lo sacó lo que fuere. O sea, uh -huh. permite una interacción este intergeneracional uh -huh. mucho mayor. ¿No tenía ese dato? Sí, es ese dato. Bueno, pero la IAM uh -huh. tiene, vos podés anotarte con distintas edades. Uh -huh. Obvio que siempre, si te Anotás, en una escuela de formación artística como en la universidad, va a haber un parámetro de edad, sí, que va entre los 18 y los 25, 29, no tengo ni idea, uh -huh. estoy hablando sin estadísticas sobre sí, la mesa. Sí. Pero también hay gente de, de 50 y pico que se anota a estudiar sociología, este porque las circunstancias de la vida lo llevaron a en este yeah. momento estudiar eso, ¿no? Uh -huh. este Y el teatro es una. Está, es, me pongo muy como a gusto, igual, ¿no? Pero es una necesidad humana, Ajá. o sea, eh, es, todo el mundo hace teatro, todo el mundo. Uh -huh. puede ser actriz y actor, no hay ninguno que no sea, claro. después te arruina el sistema, pero todo el mundo puede serlo, yo no dudo de eso, uh -huh. doy clases para niños también, y lo son todos, claro. todos y todas son actores y actrices, ¿viste? cuando alabamos demasiado a alguien, <risa> yo también lo hago, ¿qué fue eso? las circunstancias te llevaron, luchaste por eso, uh -huh. te pulsó mucho más eh, la necesidad uh -huh. de dedicarte hacia ahí, que uh -huh. cuando te pulsa es difícil de apagar, ¿no? Pero en realidad la posibilidad la tienen todos y uh -huh. todas. No hay distinción. Y que, bueno, dicho esto, el, está el taller para febrero, que es una, una fecha en la que, el, por lo general, no hay mucho que hacer, ¿quizás? Y yo no sé, o ir, a plan, a plan, plan. Hay... ¿O ir a la playa. Sí, o ir a también. Sí, depende, depende de las edades, porque es eso. Hay gente que está laburando ¿Sí? y no se toma licencia este año, ni uh -huh. loco, y lo que sea. Y también es un espacio de distensión y disfrute. ¿Sí? Es importante también, también. eso, ¿no? que sea... Eh, no una atención, no es una invitación a ¡uh! uh -huh. vamos a hacer teatro uh, ¿qué van a decir de mí? porque eso siempre existe uh -huh. no en el, el teatro te expone mucho uh -huh. este emocional, corporal e intelectualmente uh -huh. te deja eh, ahí vulnerable Pero, ¿no? bien aplicado está este título, el que piensa es, pierde que no piensa, lo piensen, pierde, llamen Y ya no claro, al final nadie te está mirando Sos no. vos con vos mismo, solo vos te estás mirando a vos Los demás están en la suya eh, Ramiro, ¿te parece que eh, podemos repetir el, el teléfono sí, Para dale. contactarse te antes de mandar leer. la tanda? Sí, 096-4388-57 096 siete Escuela de Actuación de Armanduón. Eh, te va a atender Laura Martinelli, uh -huh. que es el alma mater es la Escuela de Actuación de Armanduón. Perfecto, y allí pueden enterarse no solo de este taller. De este taller, ah, eso te iba a decir, uh -huh. gracias. Capaz que Laura me reta que diga esto, porque no quería. Pero hay otros talleres, sí, sí, hay talleres sí. para niños, para adolescentes, que está buenísimo también, Fe. ¿viste? que que lo necesitan uh -huh. eh, y y son lindos hay linda uh -huh. gente dándole oh, y hay taller frente a cámara y hay de todo que yo que sé perfecto. llamen ahí averigüen perfecto entonces Ramiro mandamos la tanda y cuando regresamos Divino. seguimos charlando un poquito Estoy a más. tus órdenes <ríe> vamos a la tanda Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, recién, estoy acompañada de Ramiro Perdomo, eh, quien es actor, director de teatro y docente de teatro. Justamente estuvimos conversando de un taller que va a dar este año para febrero, que es muy una duración muy cortita. ¿no, sí, realmente? son seis días de dos horas. Perfecto. Corto e intenso. Intenso. Eh, en la escuela... A Ugon, de actuación de Armand. Ugon. De actuación de Armand, Ugon, que también este habíamos comentado, este, que los pueden buscar incluso por Instagram. Por, está en todas las redes, todas eh, las redes sociales. hay información por todos lados, uh -huh. este, y es llamar y, y hay otros talleres además Perfecto. que van a dar. Ramiro, a mí me gustaría preguntarte, que me quedó ahí como una duda, de si al finalizar este taller hacen como alguna muestra. No, No. el Perfecto. taller es, eh, qué buena pregunta, ¿Sí? porque es algo que a veces uno no aclara, si, si, no, si no me lo sí, preguntás, sí, sí, no, sí. no haría énfasis en eso. No, el, el taller es netamente experiencial eh, e íntimo para quienes participen, Ajá. es como una experiencia individual, el claro. aprendizaje se hace en colectivo, pero debe ser individual, Perfecto. es experiencial. En general en este tipo de talleres, o muchas veces ha pasado me ha pasado, que va gente de repente que ya está estudiando teatro en otros lados, va gente que querría pero no se anima, eh, va gente que quiere hacer algo nuevo y probar, <risa> y eso para mí es súper es rico, Ajá. en realidad, porque eso, hablando de la heterogeneidad, se mezclan incluso objetivos e intereses dif diferentes. Uh -huh. el, ahí el arte, o, la, o para, para que todo fluya y funcione bien, es cómo sí. acomodas todas esas fichas tras... Cosas comunes, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde está eh, un poco la, la propuesta esa, que es eh, puntual, concreta, que va pasando de un ejercicio a otro, uh -huh. eh, de un modo muy dinámico, que hace que todos vayan enfocando en realidad tras un aspecto que se va trabajando como en cada momento, Perfecto. ¿no? Este, Pero no, no muestra final porque no es, eh, no busca la comunicación, la conexión con el espectador, uh -huh. sino hablando de la triple conexión que uno tiene que tener como actor o actriz, ¿no? Con uno mismo, con los y las compañeras de escena y con él, la espectadora. Uh -huh. En este caso, él, la espectadora, cuando se hagan pequeños ejercicios, son los, los y las compañeras de taller claro. y además ninguno busca exponer demasiado a nadie. Cada uh -huh. uno participa como desde el lugar este, que quiere, ¿no? Uh -huh. eh, de algún modo ¿Sí? se, se estimula, se incentiva y, y te va llevando. Uh -huh. el, un, un colectivo trabajando y un montón de... cuerpos en movimiento y uh -huh. pensando cosas y haciendo ejercicio, te va llevando a que te den ganas, uh -huh. en realidad de, de participar, y se puede participar como con distintos grados de intensidad, uh -huh. si se quiere no, no no voy a obligar a nadie ah, levante la pierna ¿no? El, el ballet, no, no, no, no. O, o en teatro también hay otros cursos, obviamente que son este, mucho más técnicos, profesionales, de profundización para la actuación, por uh -huh. ejemplo. No lo es. Sin embargo, me ha pasado en, en talleres parecidos a este que han venido actores, actrices profesionales ¿Sí? a participar buscando la, la interacción con ¿Sí? otro, otros universos, uh -huh. digamos, y no solo con sus pares, ¿no? con los más parecidos, Perfecto. así que eso. Es. Entonces este taller, eh, bueno, no solo el aprendizaje, sino el compartir con el otro y la experiencia que queda en, en el compartir en, en ese grupo de gente que se va a armar este año y que está buenísimo. Ramiro. Exactamente. Perfecto. Algo que me haya quedado, Ramiro, en cuanto a este taller, que quisieras comentar. Eh, no, Estamos bien. Yo creo que tenés un nivel de profundización. Yo <risas> creo que me hiciste decir cosas que yo, ni yo había pensado. <risas> No, no, no, no, uh -huh. buenísimo lo de que no hay muestras, buenísimo lo de decir Perfecto. que es netamente experiencial, Perfecto. se conceptualiza permanentemente, pero va hacia el autoconocimiento uh -huh. también, va. a ver, sí, yo tengo también. planificada cada uno de los encuentros quizás, sí. pero después el primer encuentro con el grupo fue modificarlo todo claro. también, fue ir modificando la dinámica del primer día, obviamente que hay ejercicios, hay dinámicas, que sabés que... que funcionan, que son necesarias para romper barreras, para hacer determinadas cosas pero el tratar de ir siendo cuidadoso y desafiante a la vez de las uh -huh. personas que vayan implica siempre una reformulación Perfecto. lo que decía ahí Peter Brook, ah, pensé que me estaban saludando a mí y digo, qué bien que estoy hablando, los, los técnicos acá, no, no este eh, lo que decía Peter Brook, planifico muchísimo un ensayo para llegar romper la planificación y hacer lo que sea necesario, no, eso es, es bien importante, obviamente que Los objetivos están ahí, si llaman, hay hay toda una información que, que Laura tiene, Lala tiene, este que les va a decir, y si no, en el caso de que tengan duda, les va a dar mi número de teléfono y me van a llamar y voy a hablar y mentirles así con la palabra, como para ver si los convenzo. Porque en realidad una de las bases también es que el cuerpo habla Ajá. y el cuerpo miente menos que la palabra. Uh -huh. Eso es muy importante. El cuerpo dice cosas. Uh -huh. y, y, y una de las cosas, para mí viene de finales del siglo XX, siglo XXI, la incrementa, ¿no? Para, mí, para pila, ¿no? Yo otra vez robo análisis de otros y lo veo en mi experiencia. Y, y la pandemia también la radicalizó un tanto, es la desconexión entre nuestro pienso más racional, nuestro pensamiento más racional, más mismo técnico, más analítico, y nuestra emoción y nuestro cuerpo, que es. Igual un pensamiento, y que es el pensamiento más integral, más la visión de, ¿Sí? del mundo más como universal. Esos dos hemisferios del cerebro de, tienen que estar conectados, uh -huh. y hay una desconexión mayor. Entonces, un poco la búsqueda es hacia esa conexión, y uno cuando lo experimenta se da cuenta. Uh -huh. uno Cuando eso se evidencia, vos te das cuenta. En el, en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Porque tu cuerpo expresa, eh, hola, voy a poner un ejemplo este tonto, pero, hola, ¿todo bien? Sí, sí, bien. Y, y hasta el sí, sí, bien, con la palabra, puedes mentirlo un poco, que la claro. palabra, igual el sonido es parte del cuerpo, ¿verdad? O sea, sí. es físico. Y vos podés hasta igual decir, sí, sí, bien, y pararte un poco, pero inmediatamente tu cuerpo va a hacer un movimiento que va a denotar que estás hecho mierda. Claro. Y, y lo va a decir, y el otro se va a dar cuenta. Y todos jugamos a que no sabemos esa parte, claro. un tanto, porque no hay que ser especialista en, en, en ese tipo de observaciones. Uh -huh. Claro, a mí es algo que me obsesiona, un tanto, porque la base de mi trabajo en diversas áreas, tanto en la artística más teatral, más profesional, como en lo docente, utilizándolo como herramienta, Eh, trabaja desde la acción claro. La acción y el movimiento Como lenguajes simbólicos Es decir, una búsqueda y una necesidad De tratar de interpretarlos mejor uh -huh. Interpretarme a mí mismo Puede ayudarme a interpretar mejor el mundo que me rodea Y eso puede llevarme a comunicarme mejor también Desde la palabra. Uh, ¿Es un sueño utópico? Sí, es un sueño utópico. <risa> Me parece como, pero desde ahí va. como muy fascinante. Y, y bueno, no queda más que invitarles a quien nos esté escuchando o a quien tenga un conocido que quizás le ¿Qué? interese. Eso es muy bueno. Este, y bueno, a este taller que tiene este título que le va muy bien: El que piensa pierde, que es la bueno. filosofía de Ramiro también. No sé si tanto, <risa> sí, no, yo no sé cuál es mi filosofía. Eso, mi filosofía reconstru eh, se reconstruye se permanentemente. Va, sí. Es, es es un título lúdico uh -huh. igual porque eh, a ver cómo son las redes no voy a hablar de ese tema que no sé tanto ¿Sí? no porque las uso más como medio de trabajo que para otra cosa sí, está bien. este pero eh, recibe críticas el uh -huh. que piensa pierde uh -huh. desde bien buenas críticas uh -huh. interesantes uh -huh. me llaman al pensamiento justamente porque es no precisamos actores pensantes claro que sí uh -huh. yo claro Claro que yo promuevo que la gente se eduque más, que tenga más, más en estos tiempos en los que están sacando uh -huh. la educación artística, sí. defenestrando la filosofía, o sea, moviendo todo, sacando los equipos interdisciplinarios, uh -huh. psicopedagógicos, cuando los guris se precisan más eso, que a veces estudiar una asignatura reconcretita que la van a olvidar a los 15 segundos, porque aprend aprendo lo que necesito uh -huh. para la vida, creo yo. Entonces, es un. un título juguetón Ajá. en el sentido de que no estoy promoviendo el no pensamiento, no uh -huh. estoy promoviendo el que no analices tu vida y las razones. Es, es, es, es, se está tratando de decir, juguemos un poco más desde otro lado y de la emoción, canalicemos y movamos a ver si pensamos un poquito mejor, claro, con un poquito más de aire. Ajá. sí Porque... Eh, eh, No lo digo yo, lo dice uh -huh. Peter Brook, lo dice Ken Robinson, lo dice uh -huh. gente que realmente sabe y estudió más. Yo los leo y, y trato de tomar cosas y utilizarlas en la práctica. Uh -huh. Cuando vos realmente llevas a gente, niños y adolescentes, pasa brutalmente, pero con adultos también. Cuando los llevas a un lugar en el que se permite un movimiento mayor de las barreras que tengo, del qué decir y del gesto social, uh -huh. aparece... Por lo menos una conversación con tus propios paradigmas intelectuales. Uh -huh. Y los paradigmas intelectuales que tenemos son pila a veces los que nos llevan a este, prejuzgar o defenestrar al transgénero, eh, este, matar al izquierdista o al derechista, calificar uh -huh. determinadas cuestiones o comportamientos. Yo vengo de chancletas acá, ¿no? Hoy, porque es verano. Y capaz que voy de chancletas a otra radio y no me recibís vos. Y capaz que ya... Uh, quién es qué pasa claro porque hay que ir y sin embargo capaz que mi comportamiento no está mal uh -huh. sino que viene de mi contexto uh -huh. ver los contextos de los demás implica ir hacia el otro uh -huh. ahí este dicen ensayar eh, dice teatro del vértigo de brasil dice ensayar es ir hacia el otro mientras voy para ir hacia mí mismo Yo lo podría decir, estar en una clase, aprender es ir hacia el otro, despojarme de mí mismo. Me hace acordar esto a Calderón y la obra que hicimos este or tal vez la vida sea ridícula que lo qué difícil es ponerse en el lugar del otro y de la otra, de verdad, eh. Mira que yo acá estoy diciendo como que lo logro y lo hago Ajá. y en realidad muchas veces fracaso en eso. Ponerte en el universo de la otra persona con los y las adolescentes pasa mucho. ¿No? el mundo adulto entonces, nos quejamos de su rebeldía de que es un contestatario que te dicen algo que vos pensás que está mal Ajá. eso está mal uh, y cuando te preguntás ¿y si eso es lo que está bien? claro se te abre un problema contigo mismo ¿Se entiende? Sí. Y eso, cuando está en interacción teatral Que representa situaciones lúdicas no y, y cosas que le pasaron a aquel Que le pasaron a aquella Que le pasaron y que vos desconoces Genera un nivel de discusión bestial Ajá. O sea, eh, impresionante Capaz es que es sumamente un... teórico lo que digo Pará, no voy a hacer esto en el taller ¿no? Vamos a movernos <risa> No, pero está clarísimo Y sin duda todo lo que me estoy llevando de esta charla no me imagino de lo que se podría llevar uno de ese taller entonces eh, repetimos entonces eh, Ramiro que pueden comunicarse acá tengo el Instagram que es Escuela de Actuación Ay, qué suerte que sos tan buena conduciendo bon. y eh, el 096 438-857 Perfecto. Perfecto, con Laura Martinelli Perfecto. Perfecto, gracias <risa> Ramiro, eh, ¿me permitís hacerte alguna pregunta más este como para que la gente te conozca a ti? Por supuesto, que lo que quieras Igual te estamos conociendo un montón, creo, de esta charla que es muy enriquecedora también Gracias eh, Ramiro, ¿puedo saber eh, dónde te formaste, cómo lo hiciste? Yo me formé en la EMAD eh, cuando tenía 18 años, entré ¿Sí? después de sexto del sexto liceo, había hecho talleres de antes, en el liceo en una época no se hacían, pero por suerte la profe de literatura sí, Mariela Queozoni, y después con Gustavo Bianchi y Gustavo Molina, dos egresados del circular, que estaban experimentando y probaron con nosotros, por suerte, ¿Sí? nos prepararon para la EMAD, entré, egresé de ahí, mientras estudiaba Facultad de Economía, Porque las ciencias y el arte no están separados, ¿eh? O sea, la geometría espacial es muy importante para actuar. Ajá. Estudié Facultad de Economía, la fui dejando a medida que hacía la EMA, y ahí descubrí la docencia gracias a una tía que me llegó, era maestra de vocación total, Ajá. me llevó a una escuela en aquel momento llamadas de Cantegril, hoy sí. serían de contexto crítico, donde los gurises no tenían nada, y yo le decía, tía... pero yo no sé nada de teatro todavía, yo no sé, no, pero vení porque necesitan algo, bla, bla, bla. Bueno, fui por una clase y terminé dando clases toda la mañana, Ajá. y ahí me di cuenta, ella me regaló una cosa este, sobre final de año, vos podrás ser actor, podrás ser director, pero sos docente, Ajá. me dijo, y al otro año me anoté en el IPA. de literatura, para, para formarme, para tener herramientas para trabajar. Después hice posgrado en la no sé qué, pero lo que me formó más fue el trabajo con mis compañeros y compañeras, uh -huh. con un grupo de teatro para boliches que tuve, con un grupo de teatro para niños, con las experiencias de teatro callejero, con los laburos que hice también en el teatro circular o... en la comida Nacional o lo que fuera, uh -huh. con complot, Con una compañía formada por directores que solo lo que hacíamos era putearnos unos a otros. <risa> o sea, ¿no? no una compañía de actores que y, y con algún director que, que los guiaba. Este, yo creo que lo experiencial te, es como que ¿Sí? te forma mucho. Ese soy yo. Y la docencia... Bueno, eh, di clases por todos lados Ajá. y seguiré y me, y me voy cuando me canso y vuelvo cuando me llama, o sea, y, y es decir, a ver, colegios privados, eh, eh, liceos públicos, escuelas públicas, ONG, el, el, el, el barro y el por todos lados. Y, y todos los tenedores. sí, porque me gusta mucho uh -huh. eso, este, y eso me enseñó también a ser menos prejuicioso, es. Obvio que uno siempre tiene a veces una intención de estar en tales lugares. Una de las cosas que más me enseñó fue trabajando en Carnaval de las Promesas con un grupo que era, yo era muy joven todavía, sigo siendo joven, no, Ay, 47, <risa> pero era muy joven, a no, mis hijos dirían que no. Y voy y me enfrento a un grupo, yo les había dicho, yo no les voy a hacer la puesta en escena para competir en Carnaval, o sea, vamos a hacer talleres. Ajá. hacer talleres primero y después armamos un espectáculo. Sí, sí, divino el grupo de padres que lo sostenía. Y me enfrenté a un grupo que tenía de 4 a 17 años. Ajá. Más todos los padres y madres mirando alrededor. Y yo dije, puta madre, ¿cómo hablo acá? ¿A quién le hablo? ¿Cómo explico el ejercicio? ¿Cómo van todos hacia el mismo lugar? Sí. ¿No? Ese eh, grupo, que les mando besos, si llegan a escuchar, el grupo de las Acacias, una revista carnaval de las promesas, increíble, ¿no? No es mi palo, no es nada. Me enseñó a eh, buscar mucho el nivel de lengua, el nivel de habla con el que te comunicas, en uh -huh. realidad, a través de la palabra. El, el pensar y repensar, y sobre todo, observar y ver. Porque cuando vos veías que una explicación... todo esto que estoy diciendo no era necesario, Ajá. y había que decir corran allá, y todos iban, decís, ¿por qué me estoy matando tratando <ríe> de llevarlos eh, a un lugar uh -huh. que en realidad cada uno va cuando uh -huh. quiere y cuando lo necesita, ¿no? Como que en eso creo mucho, me pasó lo tomo porque estuve hablando, ¿no? Sí, con la abuela sí, de Ciro, sí. este, un alumno de, un estudiante de, del curso de adolescentes, me pasó mucho con ese grupo uh -huh. muy ecléctico, muy heterogéneo que Realmente me cuestioné nuevamente que yo no enseño, o sea, aprendí cosas que todavía no sé cuáles son. Ajá. No, ellos se fueron recontentos, recontentas diciendo, ah, yo aprendí esto, ah, qué feliz que soy, bien, yo todavía no lo sé, uh -huh. entendés? Y eso me cuestiona a mí como docente, uh -huh. en realidad. Y eso te mantiene despierto. Ajá. Eso es muy lindo. Eso soy, no sé, soy mm -hmm. padre. Es que creo que nunca nunca para en la formación y creo que cada grupo te va dando una experiencia diferente y te va formando a ti también. Sí, y te da miedo. La gente no lo puede creer, porque a veces Ajá. soy desfachatado dando clase, pero te da miedo enfrentar un grupo por primera vez. Ajá. El mismo miedo que siente la otra y el otro que viene a la clase, sí. vos lo tenés. ¿Entendés? Por más es. que vengas... ¡ah! Qué bien, ¿viste? ¿Sí? Solo porque sos más viejo uh -huh. este, te escuchan un rato más, ¿entendés? Pero yo siento el mismo mío que cuando tenía 10, 20 años y hacían teatro. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿No? Claro. Rapiro, te quería preguntar, tengo que hacer... odio hacer esto, pero no. tengo que ir recortando, a ver qué Está muy bien. Eh, bueno, me decías que eh, la experiencia esta que te dio tu tía de, de tu primera este experiencia así como docente fue lo que te llevó también a querer este formarte también como docente. Sí. Pero qué te llevó a querer dedicarte también a, a acercarte a lo que es la actuación. Eh, me fui llevando uh -huh. estar con amigos y amigas ¿Sí? redivirtiéndome cuando el liceo, en aquel momento yo hacía humanístico y hice economía, no había artísticos, no había artísticos, por favor, que la gente tanto necesita y lo quieren sacar, por Dios. Bueno, este, o sea, eh, se abrió un grupo, un taller de teatro, y los de. yo estaba en quinto y los de sexto del liceo se iban del liceo. Ajá. Pero entonces el sistema no permitía que los de sexto. Siguieran participando el taller. Entonces nosotros dijimos: bien, nos vamos al carajo del taller, seguimos haciendo el liceo y armamos un grupo afuera. Ajá. Y eso nos fue llevando por un impulso colectivo Ajá. a dar la prueba de la mano. Yo di la prueba de la mano, no. Como hice, les pregunto a todos los que tienen hoy 16, 17 años y si saben qué quieren hacer en la vida. A mí me sorprende cuando alguien lo sabe con una convicción brutal. tengo He tenido estudiantes que desde los 12 años saben lo que quieren hacer. A mí me rompe el cerebro. Porque digo, la gran mayor parte de la gente no sabemos Ajá. a esa edad exactamente qué queremos. Nos va llevando. Bien, me fue llevando hacia ahí, obvio que tenía una pulsión, me encantaba, Lo, amaba eso. Desde chico, desde eh, Federico Roca, que es dramaturgo y docente también, eh, este, y dirige también teatro, es mi primo. Eh, a veces el mundo teatral no nos conoce como primos, Ajá. porque andamos en, en rumbo. En, sí. ¿Viste cómo es? ¿No? Yo qué sé, lado. él vive en Colonia ahora y yo me cuenta de esta misma anécdota que la voy a contar. Cuando éramos chicos, nosotros muy chicos, muy, muy chicos, en Salinas, que alquilaba mi familia, la de él, no sé qué, estábamos ahí, nosotros las tardes, en vez de ir a las maquinitas, ir a esto, nos juntábamos, armamos, armamos obras, nos vestíamos, esto, lo otro, y después llamábamos a todos los familiares que habían la vuelta y vecinos y todo, y les cobrábamos entrada. Ahí es donde entró, bueno, con esto podemos robar la plata. No. Eh, lo, lo contamos porque fue algo que nos, nos realmente, nos, lo hablamos a veces, a nosotros nos marcó como, ahí hay algo latiendo. La uh -huh. Y después fue, bueno, el empezar a hacer la madre fue un no parar, ¿verdad? Claro. O sea, eh, esa frase que siempre usa León, bon, ¿no? El teatro no te necesita, la pregunta es si vos necesitas al teatro. Bien, yo para vivir, mis hijos lo saben, que son lo más preciado que tengo, mi hija, ¿no? Tiago, Ría y Ulises... Yo lo necesito. Ajá. Yo no podría vivir sin eso. Uh -huh. En algún sentido, tengo la suerte que me encantan, lo, lo amo en varios de los sentidos. Cuando digo teatro, digo artes escénicas, ¿no? Sí, sí. Abro el panorama, eh, abro lo interdisciplinar, abro a la danza, abro a estar con un grupo de, de, de tango Ajá. con un, ¿viste?, con trabajo y un piano y sí. que te dicen, "Bueno, tenemos que movernos." Y vos decís, "¿Cómo hago con esto o a carnaval o lo que sea?" Es decir, eh, O sea, sal, salgo también de las salas con lo lindo que son las salas íntimas, con lo lindo que genera... El te Creo que hay un resurgimiento, lo hablamos hace un rato, uh -huh. ¿no? Y una cosa de una necesidad de hacer teatro y pila sí. de grupos que se quieran hacer porque hay una necesidad de búsqueda, de intimidad, de relación. Uh -huh. Si el teatro resiste en otro tiempo es porque necesita la comunicación presencial, claro. que es lo que también te da la docencia. Uh -huh. Los docentes a veces me piden, colegas, ¿no? Porque me siento docente, a pesar de que uno lo ves cada día. Te piden clases, ¿cómo hacer? Y yo le digo, tengo el mismo miedo que vos. Y le digo, vos sos actor y actriz cuando estás dando la clase también un poco. Porque te estás enfrentando ¿no? Este a un público. Eh, lo que me llevó a actuar, sí, es una necesidad. Yo actúo menos ahora porque no puedo por mi vida. A veces porque me gusta dirigir sí. o dar clases. Sí. Pero cada tanto cada. me viene el latido y si no actúo me vuelvo loco. Esa es la verdad. Perfecto, Ramiro. Entonces, creo que en algún momento nos vamos a tener que reencontrar en este estudio porque Hermoso. Me quedaron un montón de cosas para preguntarte, Hermoso. pero bueno, nos vamos con la información de este taller que sin duda va a estar buenísimo. Te deseo muchos éxitos también. Muchas gracias. Y bueno, nos despedimos de Ramiro Perdomo y nos reencontramos mañana y que pasen muy bien.